Just another promise, they don't really care. Cause t h e m o v e m e n t on the borders, got the people running. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Vigilante. Edición especial en el día de hoy. Vamos con esos a h o r Top History. Y bueno, como anunciábamos en el último, después de hacer varios nosotros, en este caso yo, ahora toca el turno de vosotros. Oyentes habituales, haciendo vuestra selección de treinta o treinta y tantos temas que son los que sonarán en esta edición especial. Como digo, ya lo anunciábamos, mucha gente ya no has escrito, poquito a poco los iremos haciendo, ¿eh? no os preocupéis. Hoy comenzamos con el primero. Bueno, queremos ver、eh, reflejados vuestros gustos. Y de eso se trata un poco: que cada uno aporte su granito de arena en este programa llamado Vigilante. Haremos como todos los especiales: todos seguidos, solo hablamos ahora y después al final. Y bueno, eso sí, nos tienes que escribir a vigilantegmail.com o r con 35 temas, 35 de reserva.、Pues、si s son más cortos, son más largos, etc. Tampoco queremos hacerlo súper, súper largo.、Y、bueno, tenemos ya varias personas. Tampoco volváis locos,、eh, con tranquilidad. Sí, tenemos unos cuantos que hacer todavía. Este será el primero. A cargo de ó s c a r García del Pomar, oyente habitual desde Santander. Creo que Santander, si no me equivoco. Desde Aorto h History by, en este caso ó s c a r García del Pomar. Y、bueno, Cuando nos escribas ahí a h í a vigilante ahora gmail.com, te contamos un poco lo que tienes que hacer. Nos tienes que grabar un audio, ¿eh? no te escapas. Pero、bueno, Eso ya te lo explicaremos vía mail. Y una cosa sencilla, ¿eh? vas a ver. Evidentemente, algunos temas se repetirán, no pasa nada. O Vienen sonando los nuestros o tal, pero bueno, si son canciones que están en tu top, están en tu top. Queremos saber esas canciones, sobre todo antes del 2000, que te llegan muy dentro. Aunque bueno, yo creo que podría valer de cualquier época. Importante que sean tus temas preferidos, lo que más te gusta, las canciones que te llegan muy, muy dentro. Será el caso de hoy, a cargo de Oscar. Y bueno, ya sin más charla inicial, vamos con lo que priva, que es la música. Y bueno, vamos a poner ahora un audio de Oscar. Y posteriormente un pequeño silencio, y comenzamos de tirón para que te lo lleves esta Semana Santa donde quieras. La verdad es que todos unidos metidos en una costelera, tela, ¿eh? Y la selección de hoy también es muy buena, a ¿eh? Te aseguro. A mí me gusta bastante. Recuerda que los dos próximos fines de semana no haremos programa, sobre todo para la gente de Latinoamérica, ya que en España prácticamente nos tomamos toda la semana con esto de la Semana Santa, la Pascua y demás. Por tanto, dos próximos fines de semana sin programa. O quién sabe, de repente un día nos da y lo hacemos. Pero bueno, en un principio, dos semanas, dos fines de semana sin programa, sin vigilante. t i e n e n mucho para escuchar en nuestro podcast. Nuestro vigilante ahora en i v o x en Apple Podcast, en Amazon Music, en Spotify, en Google Podcast, bueno, en mil sitios. Y p o d e r recuperar, yo creo, algún antiguo, incluso de otra etapa, si no los has escuchado. Y bueno, se nos está terminando ya la sintonía. Vamos a ir bajando ya la sintonía para dar comienzo, como te decíamos, esta edición especial con、eh, primero un audio de, de Oscar y luego ya comenzamos con todos sus temas hasta dentro de un buen rato.、Eh, ya te digo que suenan r 30, 30 y pocos temas, según vayamos viendo. Sobre la marcha iremos poniendo canciones, un poco sin orden, ¿eh? según uno va dando, las iremos, las iremos poniendo. Gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en un rato. Chao. Pues、me llamo s e g a r c í a del Pomar y no he podido resistirme a enviar mis favoritos para este programa de Talk History del de, de Vigilante. Aunque llevo escuchando ahora desde finales de los 80, yo vigilante lo descubrí en la segunda etapa, ya cuando, aparte de, de estar en la radio, funcionaba como podcast, porque yo soy de Santander y a, hasta allí no llegaba n en los 80 el. El programa de, de radio. En cuanto a lo que yo entiendo e l a o r yo lo veo desde una perspectiva bastante amplia y, y englobo como, como ahor un abanico que, que va desde el West Coast hasta el hard rock melódico, el, incluso el heavy melódico en, en algunos casos concretos, aunque ya sé que eso no es muy purista y no se correspondería a la, a la definición más, más correcta. La verdad es que no es la única música que, que me gusta. Yo escucho un poco, un poco de, de todo, desde jazz a, a metal extremo, pero sí es cierto que el a o r r o ocupa una parte fundamental dentro de ello. Y siempre me he sentido muy, muy vinculado a, a esta música y siempre me ha hecho sentir bastante bien. Y que en estos momentos incluso me. Me trae buenos recuerdos de etapas en las que uno tenía el, el pelo largo. Siempre es música que, que, me, ha, que me ha ayudado a levantar el, el ánimo. A lo largo del tiempo he estado bastante vinculado a esta música. Ya en, en los 90 colaboré con, con Vicente Corral en, en el fanzine Our Planet, que solo llegó a tener un número. Vicente Corral luego montaría el. El sello v i n i Records y fue quien, quien me descubrió, quien me descubrió el, el, Aor, el AOR escandinavo. También he colaborado en otras webs como la página del ritmo, actualmente en, en, la, de noche, en la de Noche de Rock y anteriormente en, en los 80 fui miembro del, del club que montó José Herrera, el de Amigos del, del AOR, donde, donde descubrí muchas bandas. También También tocó el, el bajo y, y he, he grabado varios discos. Curiosamente, ninguno del, de AOR, porque nunca he conseguido montar un, un grupo de AOR que, que funcionase. Y lo más que he llegado es a estar en grupos de, de versiones, te, para telonear a grupos como Dare o, o participar en, en, algún, en algún ML Rock. En cuanto a lo que me gusta del programa, yo lo que. Lo que más valoro que es que después de tantos años escuchando esta música, José Luis todavía es capaz de, de sorprenderme en cada programa con, con grupos que no conozco y, y que en las novedades, la verdad es que pone un poco de, de todo, que es a mí lo que me gusta tanto desde CCM a West Coast, incluso está consiguiendo que le pille un poco el punto al, al Retro Wave y también que c o n s i g o estar al día a las, a las, en las novedades. Pues bueno, eso es un poco lo que, lo que puedo contaros y espero que os guste mi, mi selección. Come I still dream about you every night When I wake up, you're still gone No one can tell you when you're young. innocent eyes, always dream. always Stages. It's been you through all the changes I've been through. It was always you there to make me be strong. And Fantástico broche para estas 30 canciones elegidas por el amigo Oscar García del Pomar. Que bueno, pues nos ha elegido estos temas que has escuchado. Estos 30 temas, fantástica selección la que nos ha hecho Oscar. Muchas gracias, Oscar, por tu colaboración en este. Vigilante en este a w r Top History by Oscar García del Pomar. Y bueno, un poco recordando la época que hacíamos,、eh, bueno, algunos lo recordarán, ¿no? Cuando estábamos en los 90, que los oyentes nos elegían canciones, incluso venían a la radio y las presentaban ellos, ahora un poquito más complejo. Pero bueno, sí que nos ha apetecido hacer,、eh, ya que hemos hecho nosotros varios, que participéis vosotros, os animo a que lo hagáis. Vigilante a h o r gmail.com, os mandáis 30 canciones y 5 de reserva. Y ya te contamos lo, lo que tenemos, tienes que hacer para, para participar en estos programas que serán esporádicos. e ¿eh? o sea, que h O Tenéis que tener paciencia, eso sí. Como decíamos, muy buena selección de Oscar. Y hasta aquí hemos llegado. En este especial, que bueno, pues en un tiempo tendremos el segundo, ya tenemos gente esperando. e ¿eh? Hoy hemos querido hacer el de Oscar. Todas esas canciones juntitas, que yo creo que para estos días de fiesta. Te lo lleves en el coche o en tus cascos, y la verdad es que disfrutarás con estas 30 canciones elegidas por Oscar. Lo dicho, gracias, hasta la próxima. Chao.